San Martín de los Andes prohíbe la megaminería a cielo abierto. Finalmente, en San Martín de los Andes, el Consejo d e l i b e r a n t e aprobó con el quórum justo la ordenanza que prohíbe la megaminería a cielo abierto en todo e l e j i d o municipal. Esta ordenanza fue dictada por el bloque de concejales de Surco, Une y el Frente para la Victoria. Además, contó con la participación de la Asamblea Socioambiental de esta localidad, Ana Ambroschi. Concejal de Lunes dio inicio a la sesión dando detalles acerca de la contaminación que provoca la mega minería. En relación a los impactos negativos en el ambiente y la actividad de la minería, a c i e lo a b i e r t o la misma ha sido suficientemente documentada, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. No obstante, Se destacan algunos puntos considerados relevantes. La minería metalífera a l cielo abierto demanda enormes cantidades de agua y contamina frecuentemente las cuencas hídricas con metales pesados y sustancias químicas como el cianuro. Sumado a una cantidad importante de desechos. El agua, principal insumo en el proceso extractivo, es obtenida de ríos y acuíferos cercanos a los proyectos a razón de cientos o miles de litros por segundo. Este cuantioso empleo de agua como recurso natural está lejos de ser considerado racional en términos de nuestra legislación ambiental. Viviana Muñoz, integrante de la Asamblea Socioambiental de San Martín de los Andes, Nos cuenta el clima que se vivió en el Consejo Deliberante. Lo más este, emocionante o que nos dio alegría a todos, además de la aprobación, fue el nivel de、eh, discusión, de debate que hubo en esta sesión. De, era, no estaba el Consejo Deliberante en pleno con todos, sus, sus, este, con todos nuestros representantes sentados, eran seis este, concejales, Tres de los cuales fueron los que tuvieron,、eh, presentaron la iniciativa parlamentaria, que fueron Toto Manson, Emilio a Tarán y Ann a m b r o g c i Bueno, y la verdad que se produjo una. No fue un debate, porque nosotros, digamos, no había respuesta, era, pero fue muy interesante escuchar posturas, ideas, aportes, este, consideraciones. El pueblo seguirá alerta ante el avance de los que intentan contaminar el medio ambiente. Reportó para el informativo Farco, Ignacio Pacheco, d FM Pocahullo.